Nosotros vamos a compartir en esta mañana información que tiene que ver con lo policial. En esta jornada vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros. Comisario, buen día. Buen día a usted, Herodínse, Carlos. Gracias por atendernos. Eh. Eh, queríamos saber cuáles son los acontecimientos sucedidos en el fin de semana. Eh, sí, en primer lugar fue detenido el sábado a medianoche eh, un ciudadano domiciliano este medio, Mario Morey quien resultó con un pedido de oración de paradero de un tribunal oral número uno de Tandil, eh, en una causa en el cual está siendo investigado, habiéndose puesto a disposición de la justicia. Eh, ese mismo día, o en horas de la noche, se habría producido un robo que fue denunciado en el día de ayer, en el cual resultó damnificado Martín Rodríguez, y a quien le fue sustraído un televisor y una computadora de su domicilio, situado en Alén y Joaquín B. González, Y en el día de ayer fue detenido un menor, luego de que sustrajera algún elemento del complejo eh, La Plaza, donde ingresó eh, a través del, del portón o saltando el portón de acceso a dicho lugar. eso serían las tres novedades del fin de semana, Carlos. Como siempre, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Días. Ahí estábamos entonces con la palabra del comisario Darío Almendros con los policiales del fin de semana, que por supuesto, como siempre, lo vas a poder repasar en el portal de la radio, las106.com, en instantes nada más.